Her、radio Show.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 Usted tiene una cita aquí con Heavy Metal Bunker Radio Show. Como todos los domingos, hoy tenemos un manjar de lo mejor del Heavy Metal. Y hoy vamos a estar escuchando muchas cosas true metal. Vamos a escuchar muchas cosas clasiconas. El programa pasado estuvimos celebrando nuestro segundo aniversario. Y nos fuimos completamente clásicos. Hoy nos vamos a ir clásicos, pero nos vamos a ir un poquito por la vena del trumero. Vamos a irnos un poco más r e b u s c a d o para esos metal maníacos que le s gusta escudriñar y recordar cosas que son clásicas, pero que no son tan populares. Como mucha gente piensa. Entonces, vámonos hoy con un programita también bastante clásico, ¿ok? Bien,、eh, recuerden que todos los domingos a las 7 de la noche estamos transmitiendo a través de la emisora más antigua del Caribe. Estamos hablando de Heavy Metal Mansion Metal PR.com. La emisora de heavy metal en línea más antigua del Caribe está en Puerto Rico. Y a través de metalpr.com es que、eh, compartimos todo este manjar y lo distribuimos a través del mundo. Porque además de nosotros transmitir a través de metalpr.com y de、eh, avanzadametallica.net y h a n d r o c k c o m Hay un grupo de emisoras hermanas que se han unido a la gran cadena de la Prédica del Metal Pesado. Estas emisoras hermanas se dan a la tarea de retransmitir Heavy Metal Bunker Radio Show durante toda la semana, diferentes horas, diferentes días, desde diferentes plataformas. Así que、eh, vamos a estar toda la semana sonando en alguna parte de Latinoamérica o España. Y entre estas emisoras tenemos a Cesar Radio Rock desde Bolivia. Tenemos el t ú n e l c o desde Colombia. A la gente de Asalto Mata Radio Rock desde España. A Metalcorrosivo.com en México. A Frecuencia Online Radio desde Buenos Aires, Argentina. Cesar Radio Rock también a través de su emisora The Classic en Bolivia. A Radio Enigma directamente desde Chile. A RockTotalRadio.com desde Perú. A FM Ser Metal desde Argentina. Y Espectro FM 98.9 Corrientes Argentina. Y desde esta semana, desde este programa, se une a nuestra cadena La emisora Aussie Rock Radio directamente desde Sydney, Australia. Asimismo, mi gente, nos vamos a predicar el metal pesado con los canguros allá en Sydney, Australia. Vamos a cruzar el charco en Grandes Ligas. Ya no solamente nos vamos con nuestros compañeros de la Madre Patria España, sino que ahora nos vamos para Australia. Allá con la gente de a z z r a c k r a d i o c o m que también se unen a la cadena de oración y p r e d i c a del metal pesado a nivel mundial. Así que un saludo bien grande, un abrazo, bienvenidos y es un honor para nosotros en Heavy Metal Bunker Radio Show tener a a z z r a c k r a d i o c o m como una de nuestras hermanas afiliadas. Así que. Desde este próximo martes a las 2 de la tarde, hora de Sydney, Australia, comenzará a resonar en la radio de Sydney, Australia Heavy Metal Bunker Radio Show a través de aussyrock.com.au. Así mismo, mi gente, aussyrock.com.au. Esa es la dirección. De la emisora de Aussie Radio,、eh, Aussie Rock Radio, allá en s y d n e y Australia. ¿okay? Eh, descubrí que hay cinco horas de、eh, perdón, 15 horas de diferencia entre、eh, s y d n e y y acá en Houston, lo que haría como unas、eh, 14 horas a Puerto Rico.、Eh, y es que ellos nos llevan 15 horas de ventaja, o sea, que cuando nosotros estamos aquí un domingo. ya allá es lunes、eh, así que ellos despiden el año primero que nosotros allá y, y tocan la plena y tiran los, los petardos y todo eso así que nada、uh, vamos a estar todos los martes a las 2 de la tarde hora de s y d n e y australia a través de a u s s i e rock radio y esto es a u s s i e rock com a u en s y d n e y australia así que bienvenidos y muchas gracias bien Pero vámonos, vámonos con lo que vinimos y ya comenzamos con nuestro despegue de la noche. Y nuestro despegue lo comenzamos fuegoso. Lo comenzamos con un poco de actitud y comenzamos con nada más y nada menos que con los alemanes de Creator. Creator, una de las grandes bandas de trash metal alemán, parte del Teutonic Four. Eh, con su disco、eh, Phantom a n t i c h r i s t que fue lanzado en el 2012, estábamos escuchando precisamente el tema Phantom a n t i c h r i s e Un temazo de un extraordinario álbum. ¿Okay? Pero vámonos, vámonos con la misma actitud que comenzamos. Así que vámonos con alguito aquí que no pongo con mucha frecuencia, pero es una banda que me gusta bastante, aunque hace algún tiempito que no han tirado nada nuevo. Vámonos con la gente de Battlecross. del rock Se llama asaltomataradiorock.com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 Retransmitiendo este programa a través de una larga cadena de emisoras hermanas que estarán dándose a la tarea de retransmitir Heavy Metal Bunker Radio Show diferentes días, diferentes horas, desde diferentes plataformas. Si usted quiere saber、eh, desde dónde, cuándo,、eh, la hora, el día que se va a estar retransmitiendo. Entre a nuestra página oficial de Heavy Metal Bunker.com. Ahí entra y busque el área de Radio Show y ahí tenemos el calendario completo con todas las direcciones de las emisoras, los días y las horas en que van a ser retransmitidos. ¿okay? Así que aproveche y visite nuestra página Heavy Metal Bunker.com para que se entere de todas las cositas que estamos haciendo en el presente y lo que está proyectado para el futuro. Ok Así que ahorita me emocioné y, y, y me envolví mucho hablando de nuestros amigos de s y d n e y Australia, que son、eh, nuestros nuevos aliados al otro lado del mundo con la gente de Asi Rack Radio. Y、eh, se me olvidó decirle que esto que usted está escuchando, este programa de esta noche, es el programa número 100. El programa número 100 de Heavy Metal Bunker Radio Show. La semana pasada estuvimos celebrando nuestro segundo aniversario y hoy estamos completando el programa número 100. ¿Quién lo diría?、Eh, todavía recuerdo aquel primer programa donde estaba yo de amateur、eh, metiendo dedos、eh, y, y quitando y poniendo en el sistema y subiendo y bajando volumen y tratando de editar. Pues sí, señores, ya estamos con nuestro segundo aniversario que celebramos la pasada semana y hoy estamos disfrutando del programa número 100. Así que muchas gracias a toda esa gente que nos ha sintonizado domingo tras domingo. Llueve, truene o caigan relámpagos, ¿ok? Muy bien, así que. Eso que estábamos escuchando, comenzamos nuestra apertura de la noche con nada más y nada menos que con Creator de su álbum Phantom Antichrist del 2012. Estábamos escuchando el tema、eh, Phantom Antichrist. Después nos fuimos con、eh, la banda de Michigan,、eh, Battle Cross. Battle Cross es、eh, una banda que se pasea entre el trash y el death, una banda que surge en el 2003. Que tienen cuatro álbumes.、Eh, su último álbum fue lanzado en el 2015 bajo el nombre de Rise to Power.、Eh, es una extraordinaria banda, a mí me gusta bastante. Sin embargo, desde el 2015 pues no han lanzado nada nuevo. Aunque sí se mantienen activos, o por lo menos se mantenían activos cuando los conciertos estaban de pie, pero、eh, todavía están por ahí. Están por ahí, seguramente ahora que comenzaron a abrir nuevamente los conciertos, pues seguramente van a estar por ahí también、eh, dando cascabinazo. Pero es una muy buena banda que me gusta bastante la gente de Battlecross. De su álbum debut del 2010, que se llama Push Pull Destroy, estábamos escuchando precisamente el tema Pull,、eh, Push Pull Destroy. ¿okay? Lo próximo que estábamos escuchando pues, es una banda de Bélgica. Una banda que se pasea entre lo que es el black metal y el speed metal. Un saborcito a, a esa fusión. Esta banda lleva por nombre Butcher. Butcher、eh, es una banda que surge en el 2002 y ellos grabaron un demo en el 2004 y un demo en el 2006. La banda después se desintegra y vuelven y se reorganizan en el 2014. Su primer álbum de larga duración lo logran a c e n a en el 2017 bajo el nombre de Bestial Fucking War Machine. Y en el 2020 lanzan su más reciente álbum de nombre 666 Goat Carry My Carrot. Y de ese álbum, 666 Goat Carry My Carrot, estábamos escuchando el tema 45 RPM Metal.、Eh, Butcher, una banda con mucha velocidad, mucha fuerza, mucha profundidad, que me gusta bastante. Cuando tenemos esa actitud、eh, furiosa, pues. Butcher es lo que es. Muy bien.、Eh, les dije ahorita,、eh, ya comenzaron los festivales, ya comenzaron los carteles, comenzaron las agendas, ya comenzaron a anunciar los festivales, los conciertos, los tours, lo que estaba pendiente y lo que comenzar. Y una de las cosas que me tiene contentísimo como un perrito con 10 rabos es que ya salió el cartel del Hells Hero. Sí. Hell's Hero 4. El 3 nunca se dio, ¿verdad? Pero van a ser el 4. Esto va a ser、eh, en, el dos, en abril del 2022. Va a ser en el mismo lugar, en el White Oak Music Hall, en Houston, Texas.、Eh, y para sorpresa de nosotros, que nos habíamos estado lamentando porque el anuncio del 2020 era un cartel espectacular, pues miren. Básicamente el 90% de las bandas que、eh, estaban anunciadas para el cartel del 2020 van a estar en el 22. Pero más que eso, ahora el festival será de dos días. Lo que hicieron que ahora el cartel es una cosa a otro nivel. Y de eso vamos a hablar ahorita un poco. Pero una de las bandas que va a estar allí y que no estaba anunciada originalmente es la banda. r y o n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 Ay, ay, ay, eso sonó fuerte y bueno. Eso que estábamos escuchando en esta intervención, pues era nada más y nada menos que Riot. Riot en 1988 lanza un álbum clasiquísimo de nombre Thunder Steel. Y de ese álbum estábamos escuchando precisamente el tema Thunder Steel. Como les dije ahorita,、eh, Riot es una de las bandas que agregaron como headliners para el festival del Hell's Hero 4 que se estará llevando a cabo durante el mes de abril del 2022. Y lo que se dice es que Riot va a estar tocando un set list que incluye precisamente el álbum completo del Thunder Steel. Y del álbum Fire Down Under del 1981. Así que parece que la cosa no es de amigo, que es de hermanos. Así que allí estaremos Allí estaremos viendo a, a Riot con ese setlist clásico, que es un setlist exclusivo para ese eh, eh, festival. Lo próximo que estábamos escuchando después de Riot era la banda Savage Master. Savage Master es una banda de、eh, Louisville, Kentucky. Es una banda que surge en el 2013 y en el 2014 lanzan su primer álbum de nombre Mask of the Devil. Y cuentan actualmente con tres discos. Y el más reciente fue en el 2019 de nombre Mid Magic and Steel. Es una banda、eh, dirigida y con la voz de una espectacular chica、eh, de nombre s t a c y Savage. Que tiene un bosa, ron clásico, clásico, clásico. Esta banda me gusta mucho y me gustan mucho sus producciones porque, a pesar de que es una banda moderna, es una banda básicamente de la nueva generación, digo, es de la nueva generación, es una banda que surge en el 2013. Cuando usted escucha las producciones, los discos suenan a discos análogos de los 70 y de los 80. El sonido de la batería es bien crudo, sin mucho adorno, sin mucho efecto. Es un sonido bien crudo, bien similar a lo como sonaban estas bandas de los 70 y de los 80 cuando se grababan de manera análoga. Tengo que hacer un poco de investigación porque me da la impresión de que esta banda graba en análogo y no necesariamente en digital porque el sonido es demasiado, demasiado crudo. Eh, con un sonido espectacular, la voz,、eh, sobre todo la batería, se escucha bien análogo. Si usted nunca los ha escuchado, búsquelos. Están en Spotify y c ó m p r e l e su CD también para que le dé de comer. Es una banda muy, muy buena. A mí me gusta mucho. Es un heavy metal bastante tradicional, muy, muy parecido a lo de aquella época de New Wave of British Heavy Metal. Eh, así que esto es una de las bandas que va a estar allí en el Hells Hero、eh, 4. Así que、eh, ahorita vamos a hablar un poquito más de este festival, ¿ok? Pero vámonos a seguir con algo clásico. Y vámonos a ver si usted sabe qué es esto. e n r e v i s a s y más. Visita HowRock.com. HowRock Radio es para ti. ¿Estás escuchando Frecuencia Online Radio? www.frecuenciaonlineradio.com. Bajate nuestra aplicación en Google Play o buscanos en las aplicaciones Tunein o Mi Radio Argentina. Frecuencia Online Radio. Una alternativa para endulzar tus oídos. Bien, bien, bien, mi gente. Bien, estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Muchas gracias y un saludo bien grande a toda la gente que está en el chat de Heavy Metal Mansion. Gente, recuerde que si usted quiere entrar al chat de Heavy Metal Mansion para compartir con los muchachos mientras está la、eh, transmisión del programa. Solo tiene que entrar a metalpr.com diagonal en vivo. Ahí、eh, le va a pedir que les haga un registro. Si es la primera vez que usted entra, simplemente registre con, su, con un user y con un password. Y eso solamente se hace la primera vez. Ya la próxima vez, pues, usted puede entrar automático.、Eh, así que、eh, allí podrá compartir con los muchachos, porque estamos todos allí compartiendo impresiones. Un chat nuevo de lo más mono. Donde podemos poner carátulas, a GIF y cositas así para divertirnos mientras transmitimos el programa. ¿okay? También un saludo a los que están en WhatsApp, en nuestra cuenta de、eh, los Metal h e a d están en el Metal h e a d Community, están allí los muchachos y los que me están escribiendo por Facebook. También un saludo bien grande.、Eh, también nos puede、eh, sintonizar a través de TuneIn, búsquenos por MetalPR en TuneIn y ahí también podrá. Usted sintonizarnos. Además, claro está que nos puede sintonizar directamente a la página de Heavy Metal Mansion en metalpr.com. También nos puede sintonizar a través de a v a n z a d a m e t a l i c a n e t y también a través de h a n d r o c k c o m Y durante la semana, pues usted va a poder sintonizarnos diferentes días, diferentes horas. Entre a nuestra página heavymetalbunker.com para que pueda saber desde dónde, cuándo y desde qué plataforma y la hora en que va a ser retransmitido, ya sea en Argentina, en México, en Bolivia,、eh, ya sea en Perú, en Chile o en España y ahora en Australia. Así que nos vamos en Canguritos para allá en Australia a repartir bacalao metalero, ¿ok? Así que. Eh, eso era lo que teníamos aquí. Bien, lo que estábamos escuchando, pues era una banda clásica, clásica, clásica. El lechón tiene por ahí, uno dice clásico, clásico. Se lo voy a robar para usarlo aquí. Y eso era la banda Sanctuary. Sanctuary en el 1988 lanzan su álbum debut de nombre Refugee Denied. De ese álbum estábamos escuchando Die for My Sins. Una banda clásica, clásica, clásica. Que comienza en 1983, pero no es hasta 1988 que logran grabar ese primer álbum debut, ¿ok? Y lo próximo que estábamos escuchando, pues era Sacred Ride. Sacred Ride en 1987 también graban su álbum debut de nombre Ignorance. Y de ese álbum estábamos escuchando Dead Squad. Un temazo. Dos bandotas. Dos bandotas clásicas del true metal. Que no son bandas que la gente habla mucho por ahí. No son bandas muy mencionadas, ¿no? No las mencionan como mencionan a Metallica. Ni a Iron Maiden. Ni a Judas Priest. Pero son bandas clásicas que en su momento. Eh, produjeron y aportaron una música espectacular en el crecimiento y desarrollo del metal pesado. Así que ahí teníamos a Sanctuary y teníamos a Sacred Ride. Vámonos con otra de esas bandas, vámonos con otra de esas bandas clasiconas de las que la gente no habla mucho, pero son bandas simple y sencillamente espectaculares. Vamos a ver si ustedes saben quiénes son estos.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 Son bandas que la gente no habla mucho de ellos, no son bandas muy populares, pero son bandas espectaculares. Y esa primera banda que estábamos escuchando en este,、eh, esta intervención era nada más y nada menos que Exciter. Exciter en 1983, tempranito, tempranito en los años 80, lanzan su álbum debut de nombre Heavy Metal Maniac. d Ese e álbum, precisamente, estábamos escuchando ese tema s o b Heavy Metal Maniac, que es una banda que me gusta mucho, mucho, mucho.、Eh, aunque su disco probablemente más popular es este, ¿verdad?、Eh, la realidad es que la mayoría de los discos de Exciter, yo pudiese decir sin miedo a equivocarme, que simple y sencillamente son discos buenísimos, buenísimos.、Eh, Exciter, banda que hizo su gran aporte al desarrollo del heavy metal t e m p r a n o en los años 80. Otra banda que estábamos escuchando después de Exciter, pues es una banda que viene directamente desde lo que se conoce como el New Wave of British Heavy Metal. Estábamos hablando de Satan. Satan en el 1983 también. Lanza lo que se conoce como su álbum debut, Court in the Act. Court in the Act es uno, probablemente su álbum más、eh, aclamado y su álbum más popular, que fue su álbum debut. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema Trial by Fire. Un temazo de una de las grandes bandas de New Wave of British Heavy Metal. Y dicho sea de paso. Seiten es una de las bandas que va a estar en el festival del Hells Heroes 4. Este festival, como les dije, era un festival que se daba un solo día y、eh, en el 20 se tuvo que cancelar después que anunciaron un cartel espectacular. Y en el 21 decidieron pues, que no lo iban a anunciar porque simplemente todavía no estaba la cosa como para festivales. Ahora que todo ha comenzado a abrirse, ahora bajaron con su nuevo cartel, pero esta vez es de dos días. Y básicamente se mantuvo, yo diría que el 90% de las bandas que estaban anunciadas para el 2020, solo que ahora lo completaron con otras bandas espectaculares. Gente, estamos hablando de un festival con 27 bandas. Donde la gran mayoría de estas bandas son bandas de la nueva generación, pero bandas espectaculares. Y los headliners son clásicos, clásicos, clásicos. Estamos hablando de que los headliners son Candlemask, Dark Angel, Riot y City on Gold. Casi nada. De todos los、eh, géneros: Doom, Trash, Tradicional. Y un, hay como que、eh, un heavy metal oscuro, ¿verdad? Que siempre ha cantado Sir John Hogg. Pero dentro del de resto de las bandas, pues tenemos gente como. Bandas como Eternal Champion. Tenemos a Satan, que es una banda del New Wave of British Heavy Metal. Y tenemos a Weeplash, que es una banda clásica del trash metal. Tenemos bandas como Night Demon, como h u n t Travelers, Molder.、Eh, así tenemos un sinnúmero de bandas que para. Para la gente que se quedó e s t o c k e a en los 80 y que no haya dado paso a las bandas de la nueva generación, probablemente le estamos hablando en chino. Pero para los que sí conocemos de la escena de la nueva generación o de lo que se conoce como el New Wave of Traditional Heavy Metal, esta es la crema de la crema. Son las mejores bandas de ese movimiento que van a estar en este festival. Así que. Lo que tengo entendido es que mientras estoy aquí en este programa, me dicen que este festival ya se vendió. Me dicen que este festival está sold out. Así que si usted no compró taquillas, usted se va a perder un tremendo, tremendo festival al nivel del Keeping True, pero aquí en Estados Unidos. Así que yo voy a estar allí. Y voy a estar acompañado de nada más y nada menos de mi hermano y mi amigo, el Lechón Atómico, y de mi hermano, el licenciado o r v i l Conti. Así que、ah, voy a estar flanqueado, ¿ok? Y también hay un grupo por ahí de amistades de Facebook que compraron boletos y ya están afilando los dientes. La vamos a pasar bien. En el 2019 estuvimos en aquel festival donde estuvo Omen, estuvo este Hellstar,、eh, Hubieron un montón de bandas, estuvo Powertrip, h、eh, u n t varias bandas y la pasamos súper bien. Así que de este festival, pues esperamos lo mejor. Así que eso era lo que teníamos. Bien, vamos ahora con algo que es una petición. Sí, una petición. Hay algunas amistades que quiero muchísimo y que me escuchan en mi programa y que son bastante fieles, pero se me, me, me regañan. Porque me dicen que yo no pongo nada extremo y que no pongo nada black metal y que siempre me voy por esto, por lo otro. Y, y es cierto, es cierto, mea d culpa. Es cierto, pues, que en este programa、eh, no nos vamos muy extremos. Lo más extremo que nos vamos s p u e es al trash y por el otro lado al doom.、Eh, pero voy a complacer peticiones, claro que sí, voy a complacer peticiones y me voy a ir por los dos lados radicalmente opuestos. Vámonos a escuchar esto, que es de 1981. Es una banda que fue parte del New Wave of British Heavy Metal y probablemente fue la banda que fundó uno de los subgéneros del heavy metal más oscuros que ha existido. De Australia al mundo Ozzy Rock, la casa del rock. Estás en sintonía de FM c m e t a l 99.5 y la primera radio metal de San Martín de los Andes. Oh my God, más oscuro que eso, imposible. Comenzamos con una banda icónica. Es una banda que cuando decimos、eh, black metal, tenemos que pensar en Venom. Venom, parte de New Wave of British Heavy Metal, es la banda a quien se le atribuye y se le acredita el desarrollo y la creación de lo que hoy se conoce. Como el black metal, una banda icónica, clásica y que todavía está por ahí dando bandazos. Entonces, de su álbum Welcome to Hell del 1981, estábamos escuchando precisamente Welcome to Hell. Ahí teníamos al Cronos y su oscuridad. Bien, lo próximo que estábamos escuchando, pues no era menos oscuro, pero nos fuimos para el otro lado de la balanza y esto era Candlemas. Candlemas, durante、eh, la plena pandemia, pues saben que muchas bandas pues, comenzaron a dar conciertos,、eh, streaming, y usted pagaba boleto y tenía acceso a poder ver el concierto. Obviamente, un concierto sin gente, ¿verdad? Pero con todo el montaje y toda la cuestión. Pues miren, Candlemas también hizo eso. Candlemas también tuvo su concierto、eh, en el,、eh, lo que le llaman el Green Valley.、Eh, ese concierto, pues se dio, fue en el 2020.、Eh, y pues lo grabaron para、eh, un DVD y lo grabaron también para álbum. Así que estábamos escuchando el tema Astorolus. Que es parte de lo que es el último álbum que lanzó、eh, Candlemas. Y de hecho, es el tema con el que fueron nominados para un Grammy. Y que en su versión original en el disco, quien toca el solo de la canción es nada más y nada menos que Tony i y o m i guitarrista de Black Sabbath. Pues estábamos escuchando la versión en vivo del streaming de Green, del Green Valley Live. Que dicho sea de paso, lo,、eh, recién esta semana me llegó directamente desde Suecia mi álbum en vinilo del Green Valley l i v e Así que ahí teníamos a Candlemas, que también es otra de las bandas que va a estar en el Hells Hero 4. Es uno de mis sueños. Uno de mis sueños es、eh, ver a Candlemas. Pensé. En el 2020, cuando cancelaron, que después que teníamos el concierto ahí, pues iba a perder la oportunidad. Pero no, Candelma se mantuvo de pie y dijo: Yo voy para Houston a ver al Nerudas,、eh, pase lo que pase. Así que aquí los estaré esperando. Muy bien, vámonos entonces con otra banda del Trumero. Una banda que me gusta bastante. Una banda, pues, que suena fuerte, fuerte, fuerte. Y que no se quitan. Y esta banda se llama Grave Digger.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 Eh, un saludo grande a la gente que nos está escuchando、eh, a través de TuneIn y a la gente que nos está、eh, sintonizando a través de la página de Heavy Metal Mansion. Y también a todos esos que nos van a escuchar durante la semana a través de nuestras emisoras hermanas. Así que recuerde que si usted quiere saber. ¿Qué día y qué hora y desde qué plataforma se va a estar retransmitiendo este programa en su área? Entre a nuestra página oficial Heavy Metal Bunker.com para que、eh, pueda saber. Busque el área de Radio Show y allí estará.、Eh, Podrá ver todo lo que tiene que ver con nuestros programas de radio, no solamente con el de Heavy Metal Bunker Radio Show, sino también con mi programa AC Loud, que transmitimos todos los jueves a las 9 de la noche a través de ACRackRadio.com. También nuestro canal de YouTube, Heavy Metal Bunker Review, donde usted podrá ver、eh, reseñas, críticas sobre conciertos, discos, DVD y diferentes cosas. Y también、eh, nuestro podcast, el Dark Nerudas Podcast, que nosotros publicamos a través de Spotify. Así que e n t r a a nuestra página HeavymetalBunker.com para que pueda、eh, ver todas,、eh, toda la información sobre nuestros proyectos、eh, presentes y futuros. ¿okay? Muy bien, habiendo dicho esto, pues nuestra intervención lo hicimos con la banda Gravedigger. Gravedigger en 1984 lanzan su álbum debut de nombre Heavy Metal Breakdown. Y ese precisamente era el tema que estábamos escuchando: Heavy Metal Breakdown. Un temazo clásico, clásico, clásico. Lo próximo que estábamos escuchando, pues no es menos clásico. Una de las bandas más importantes de lo que se conoce como el American Metal. Estamos hablando de Omen. Omen en 1984 lanza su álbum Battle Cry. Y de ese álbum precisamente estábamos escuchando el tema Battle Cry. Un temazo de una banda espectacular. q u En e el 2019 los vimos precisamente en el festival Hell Heroes junto a Hellstar. Y、eh, pues nunca nos vamos a olvidar que en ese festival nos acompañó nuestro querido hermano、eh, Eric Morales, mejor conocido como e r i c o la Bestia. Él estuvo con nosotros en ese festival y simple y sencillamente subió a la tarima a cantar con Omen. y pues... ¿Qué les puedo decir, simplemente se quedó con el canto cuando bajó de la tarima. La gente se olvidó de u men allá arriba y fueron donde él a preguntarle que quién era y, y que, dónde cantaba. Y siempre con su vozarrón, este. Y la pasamos súper, súper bien. Yo estoy seguro, no tengo miedo en equivocarme, que si Eric estuviera con nosotros. Definitivamente estuviera montado con nosotros en ese festival porque él lo tenía chequeado. Él lo tenía chequeado desde que cancelaron、eh, la primera vez en el 2000. Así que que en paz descanse nuestro hermano、eh, a quien nunca vamos a olvidar y lo vamos a tener con nosotros ese día en el festival en nuestros corazones. Bien. Vámonos entonces con otra banda que a mí me gusta bastante, que en el 2020 lanzaron un álbum que yo lo clasifiqué como uno de los mejores 10 álbumes de trash metal del 2020. Vámonos con la banda Butcher Guys.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 Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Es que es, este es Heavy Metal Bunker Radio Show. Estábamos escuchando en esta intervención la banda Poacher Guys,、eh, que en el 2020 lanzaron un álbum que lleva por nombre Feather of Truth. Un extraordinario álbum que me encantó. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema The Attention Trap. Después de Poacher Guys, nos fuimos para México con nuestros queridísimos hermanos de Strike Master. De su más reciente EP que fue lanzado en el 2020, Dead Base Illusion, estábamos escuchando el tema Strong as Hell. Que dicho sea de paso, en el mes de julio、eh, vamos a tener a Strike Master junto a Trans Metal acá en Houston. Así que allí voy a estar con、eh, nuestros amigos de Strike Master disfrutando una vez más de ese trash metal técnico tan espeluznante que tocan. Así que para allá es que vamos. Un saludo al, al Camus si, si me está escuchando, porque esto se transmite a través de、eh, Metal Corrosivo. Allá, Roy, con los muchachos de México, a través de metalcorrosivo.com. Se escucha en México y un saludo a toda esa gente de México. Y vamos a darnos los de tequilita por ahí ya mismo. Bien, bien, mi gente, no me queda tiempo para más. Mi relojito de arena me dice que ya mis 120 minutos se están agotando. Pero no se preocupe porque la próxima semana estamos de regreso con otro programa más de Heavy Metal Bunker Radio Show. Eh, como todos los domingos a las 7 de la noche a través de、eh, metalpr.com. Y no se olviden que esto va a ser retransmitido a través de un sinnúmero de、eh, emisoras hermanas por todo Latinoamérica, España y Australia. Así que también los、eh, jueves a las 9 de la noche este servidor Dark Neruda se está a través de AZRackRadio.com con el programa AZ Loud, lo mejor del Hard Rock y del Heavy Metal todos los jueves a las 9 de la noche por AZRackRadio.com. ¿okay? Así que yo los dejo, mi gente, que tengan una extraordinaria semana. No se vaya nadie, que ya mismo viene el lechón atómico con la nueva lechonera del rock. Yo los dejo hasta la próxima semana. Que trabajen poco y ganen mucho. Que coman bastante, pero que beban más. Se despide su amigo Dagnerudas. Hasta la vista, baby.